Ahora la gerenta de telecomunicaciones de la CPE, eh, Yara Arcuri. Yara, soy Pablo acá, de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, buen día para vos y para la audiencia. Yara, eh, CPTEL habilitó nuevas zonas con fibra óptica. Eh, ¿Nos podés contar a ver eh, de qué se trata esto? Así es, son nuevas zonas que, que se suman a, a otros barrios que ya cuentan con, con lo que es fibra óptica de la cooperativa. Eh, se habilitaron parte de Villa del Busto, Villa Tomás Mason, eh, Villa Alonso Centro, Villa Albina y Bella Vista. Este, y esta nueva habilitación se suma eh, a una primera etapa de tendido de fibra que, que el año pasado inauguramos este, en el centro de Santa Rosa. Ah, bien. Eh, la idea es eh, ir avanzando con esto al resto también. Exacto. Este, gradualmente ir eh, tendiendo fibra en, en el resto de los barrios que, que aún no tienen el servicio eh, Igualmente los barrios nuevos este, ya se hicieron directamente con fibra óptica pero bueno este, desde el inicio de, de telecomunicaciones de la cooperativa inicialmente hay una, hay una red que es híbrida es decir, el coaxile y fibra y ahora estamos migrando a redes totalmente de, de fibra óptica Claro, eh, esto mejora, me imagino, la conectividad Sí. Exacto, este, uh -huh. lo que permite básicamente es ofrecer mayores velocidades ¿no? uh -huh. eh, Mayores velocidades de internet que son cada vez más necesarias eh, En función de, de los nuevos requerimientos de los asociados ¿no? claro. Hoy todo pasa por internet, incluso la, la televisión este, uh -huh. Antes era solamente el, el servicio de televisión lineal este, El servicio de televisión por cable Y hoy tenemos las plataformas que requieren mayores, este, una, una mejor este, conectividad para eh, soportar, por ejemplo, la alta definición que tienen las, las imágenes y los videos y demás. Claro. Eh, y ahora, en este contexto de devaluación, y bueno, se sabe que la inversión en este tipo de tecnología es todo en dólares, eh, la, la CP sigue apostando a esto, pero eh, el costo me imagino que será más elevado para invertir. Eh, sí, es un contexto muy difícil para, para encarar inversiones este, y como bien decís, está todo dolarizado. Mm. Lo que es este, insumos, este, incluso la mano de obra este, de la contratista que, que salió adjudicada en la licitación. Es decir, eh, es muy complejo invertir, aunque es necesario. En, no se puede quedar este, la cooperativa detrás de lo, de lo que se viene, de, de la innovación de la reconversión tecnológica, y esto se logra con planificación, eh, no es algo que, que es este año, sino que son años de, de planificación, de previsión, de, este, de resguardo de, de ingresos para poder invertir y demás. Estos son los resultados, no sí. pero no es que es este, algo que, que se inició en el 2024 y, y se culmina, no son muchos años de, de planificación que permiten eh, claro. Resultados. Y si eh, se complica, disculpame, ¿sí, se complica hacia no? adelante la, la, las planificaciones para seguir este, expandiendo la fibra, ¿no? Claro. Ahí sí se complica. Eh, y ahora, eh, estoy pensando en las interconectadas: eh, Catriló, este, bueno, Anguil, eh, ¿ellas también están avanzando con esta tecnología o ya directamente están con fibra óptica? Claro, ya directamente fue ah. fibra óptica ah. eh, en su totalidad. Ah, bien, bien, bien, o sea, no hay que emigrar. Eh. No. Eh, y ahora, ¿y el tema tarifas? Eh, ¿Hubo actualización? De... Sí, sí, sí. En, este, se cayó el DNU en abril eh, de este año. Sí. El 10 de abril salió un nuevo decreto derogando el DNU 690 eh, que ese DNU modificaba algunos artículos de, de la ley... Argentina Digital, la 27.078, eh, y lo que hace es, este SDNU recategorizó como servicio público los servicios TIC este, y estableció que lo que es regulación de precios eh, lo iba a hacer, el, este, iba a pasar todo por el ente regulador que es ENACOM, uh -huh. eh, ahora con los precios liberados este, hubo incremento en las tarifas, incrementos necesarios porque teníamos un atraso muy importante, obviamente que no es que se va a poder recuperar en pocos meses lo que, este el atraso que tenemos de, de cuatro años de regulación, ¿no? Mm. Pero permiten tampoco este ir mejorando la situación y acompañando a una situación muy compleja que tiene el usuario. Claro. Porque también te encontrás con esa realidad. Este, en un contexto social muy complicado, con servicios importantísimos, sobre todo lo que es conectividad, ¿no? Claro. Este, y... Sí. no entonces eh, pensaba que la la, la CPE eh, acató el, el decreto este que mencionabas vos y, sí. y el resto de las prestadoras eh, de la ciudad o bueno del país no porque presentó un amparo y ellos sí actualizaron así que habían quedado exacto. muy atrás la CPE exacto exacto es así sí eh, sobre mm. todo porque la cooperativa este siempre tuvo precios asequibles razonables este Entonces, la base nos quedó muy baja. La base, me refiero al servicio base de hace cuatro años. ¿no? Mm. Eh, y como vos bien decís, el resto de las prestadoras, a través de cautelares, fueron actualizando libremente los precios. Mm. Eh, el otro día miraba como para que nos demos una idea de, de los desfasajes. A ver. Eh, de lo que fue agosto del 2020, que es cuando se dicta el DNU, mm. hasta diciembre del 2023, que fue la fecha de los últimos incrementos que autorizó en Acom en ese periodo la inflación acumulada fue del 948%, eh, y en ACOM, en ese mismo periodo, este, autorizó un 249% este, para las tarifas. Es decir, los aumentos quedaron eh, representando un equivalente a un cuarto de la inflación. Claro. Con esa realidad este, hay que seguir invirtiendo porque es muy necesario, este, hay que seguir manteniendo las redes que, que tenemos, es decir, No solamente son las inversiones para nuevas redes, sino mantener las redes que actualmente hay en toda la ciudad, este, con incremento de los costos laborales, este, de los insumos materiales, los costos directos, bueno, en sí. fin. Este, pero bueno, sí, la cooperativa acató el, el DNU, este, y bueno, ahora en el 10 de abril salió el, el otro, otro DNU que modifica... Este, Esa situación. Eh, y a pesar de este aumento que decís que hubo en la tarifa de, de los distintos servicios que presta la CP, ha quedado bajo con la competencia, más bajo. Sí, sí. Siguen sí, siendo. Igualmente, el... igualmente mm. este, es, a ver, es la idea también, ¿no? Mm. Este, porque, al, eh, vuelvo a repetir, siempre se acompaña al usuario y la premisa del Consejo de Administración de la Cooperativa siempre ha sido este, que sean precios asequibles. Ahora bien, esos precios nos tienen que también este, permitir mantener el servicio, porque, eh, ya digo, este, la base quedó tan baja de los precios de hace cuatro años con el 250% de incremento en cuatro años, que este, obviamente el incremento en el precio final que recibe el usuario va a ser un, un poco superior a lo que ha sido otros años, que era un incremento más gradual, ¿no? Claro. Eh, pero igualmente siguen siendo precios por debajo de la competencia y precios as asequibles, ¿no? Bien. Por ejemplo, un servicio de internet de 50 megas estamos hablando de alrededor de 9 mil pesos. Este, 50 megas que es una velocidad una velocidad sí. base este, y bueno con la importancia de la conectividad que hoy tiene menos de 50 incluso este, no funciona como debería funcionar en los domicilios de los usuarios. Si uno tiene un, un uso intensivo, o, o no tan intensivo, es decir, este, ya lo que es OTT, Netflix requiere mínimo 20 megas, solamente un solo dispositivo, y generalmente hay, hay más de un, un dispositivo en, en la casa de los usuarios. Claro, Entonces, sí. es eh, precio y velocidades algunas velocidades mínimas que, que se requieren para que el servicio funcione bien, ¿no? Eh, y, ahora, y, y ese servicio de una empresa privada, eh, ¿cuánto está? Lo, las tarifas comerciales, sí. eh, no hay mucha diferencia, después hay más diferencia con servicios corporativos, que ahí en ese caso se hacen presupuestos a medida de cada empresa. No, no, no, no, no pero la competencia de ustedes, digo, eh, esos 50 megas, ah. ¿están mucho más caros? ¿No, ¿No están sí, 9.000? Sí. No, no. Este, no, lo que tienen las competen la competencia es que tienen precio de lista, Sí. y van haciendo bonificaciones sí. este, a medida de cada persona que se va comunicando, porque eh, es la sí, realidad. Sí. Este, nosotros tenemos precios transparentes, eh. son esos. Eh. Eh, hay bonificaciones para 100 megas los primeros meses, pero este, son para todos los usuarios iguales. Eh. Sí. El, no son bonificaciones a medida de acuerdo al... al a la queja o no del usuario, claro, sí, o a la amenaza eh, de baja Sí, la amenaza de baja sobre todo funciona eh, está, en esas exactamente, compañías. Exactamente, sí, sí, así, es, así es. Bien, Yara, no sé si quedó algo... Que, eh, ah, te, te consultaba, ¿y hay, han sí. registrado bajas eh, a partir de la crisis y eso o, o no? Sí, eh, sí. ¿Sí? hay, ah, hay algunas bajas más. Mm. Eh, en lo que es cortes de servicios no tanto, no, no hay un incremento este, que sea superior a otros meses, mm. pero hay bajas del servicio más que nada de televisión. Claro. Este, la gente obviamente al momento de decidir mantiene internet y el servicio de televisión estamos sufriendo algunas bajas. Claro. Así que bueno, estamos laburando con, a ver si podemos este, tener algunos paquetes que sean más a medida de bolsillo a la gente, ¿no? Sí. Eh, también este, ofrecer, hay personas que tienen paquetes premium, que eso encarece obviamente, uh -huh. este, entonces bueno, ofrecerles la baja del paquete premium, pero que sigan con el servicio básico que ya de por sí tienen este, más de 100 señales del servicio básico. Sí. Entonces, bueno, ofrecerle algunas alternativas al usuario para que pueda, para que pueda mantener el servicio. Bien, Yara, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar, si no, gracias. Eh, no, y creería que no. Bueno, muchas bueno, gracias bueno, a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Eh, y Ara Arcuri, eh, la gerenta de telecomunicaciones de la CPE. Eh, bueno, en el inicio nos contaba que habilitaron nuevas zonas con fibra óptica en la ciudad de Santa Rosa, son los barrios Villa del Busto, Villa Tomás Mason, toda Villa Alonso Centro, Villa Elvina y Bellavista, y la intención es eh, ir siguiendo eh, esta mutación eh, del de, mm, cable coaxil común que tienen por la fibra óptica.